La producción es parte del sistema informativo de minuto Radio suacha y Periodismo Público Radio. Vamos a hablar de cultura y vamos a hablar específicamente de formación musical porque en Soacha digamos que hay diferentes organizaciones que han venido trabajando el tema pero hay una en especial que vale la pena también resaltar, Miguel y oyentes y es la Fundación Batuta, creo que usted la ha escuchado nombrar es muy conocida aquí en el municipio de Soacha y ellos además de ser una fundación dedicada a la formación musical gra gratuita a niños y niñas del municipio de Suacha pues digamos que dentro de esa lógica, dentro de esa dinámica también ofrecen conciertos y justamente el pasado 15 de octubre en el Teatro Suda se ofreció un concierto, yo me imagino que es el resultado del trabajo de formación que hacen con niños y niñas y justamente para hablar del tema pues tenemos aquí a Diego Sánchez, él es asistente de Batuta, pero también Miguel hay un valor agregado y es que el estudiante, él es estudiante de 1 minuto, Él es estudiante de comunicación social, un es, decir, es un colega, sí, es de la casa y nos alegra también que esté integrando la Fundación Batuta y sobre todo que hagan una labor tan pero tan importante que escogiendo a estos niños y niñas, dándoles una orientación en el tema musical, formándolos para el futuro y como decimos popularmente, no ando papaya para que los niños por ahí en sus tiempos libres más bien se dediquen a cosas que no son. Diego, bienvenido, ¿cómo muchísimas está? Muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias por la invitación A todos los audientes, un feliz día eh, Oiga Diego, ¿cuánto tiempo lleva usted vinculado a la Fundación Batuta? Llevo ya cuatro años Y usted es estudiante de Uniminuto, ¿no? Sí, sí señor De comunicación social Sí, yo empecé o sea, en el 2013 No le es extraño este tema, aquí hay <risa> micrófonos para nada, ¿no? No, no señor eh, Aclaro que no lo tengo de estudiante, ¿no? Yo soy docente aquí de Uniminuto, pero no tengo a, a, a Diego aquí dentro del, del grupo Oiga, de verdad me alegra me alegra que un muchacho joven como usted, un futuro comunicador, además esté haciendo una labor tan bonita, porque es que pertenecer a una fundación como Batuta y sobre todo darle la posibilidad a estos niños y niñas que seguramente muchos de ellos no la tienen, pues creo que eso hay que resaltarlo. ¿La fundación como tal desde cuándo existe, Diego? Profe, la fundación existe desde hace 26 años, es una iniciativa del Gobierno Nacional, Presidencia de la República. La primera dama eh, tomó como iniciativa Eh, imitar un proceso que se realizaba en Venezuela donde hay un proceso musical muy avanzado y lo que se busca era que los niños y niñas de Colombia pudieran acceder a ese tipo de programas culturales sin ningún costo a raíz de los años han tenido diversos convenios con diferentes instituciones en suacha tenemos ya presencia ya 10 años, en su momento llegaron a existir 10 centros musicales que son las sedes que tiene Soacha. sí pero actualmente eh, tenemos dos, una en el barrio Compartir en la Comuna 1, y en la Comuna 2, en el barrio Danubio. Dos sedes de batuta, ¿no? Donde pueden ir los niños y niñas a formarse musicalmente. ¿Pero eso funciona? tiene sede propia o tienen algún salón común donde funciona como eh, tal? Cada, cada sede tiene sí. su sede propia. Ah, pero bien. Y, eh, y adicionalmente tenemos unas subsedes, una en el conjunto residencial Torrentes y otra en el conjunto residencial Vida Nueva. Es decir, ¿hay cuatro sitios sí, como señor, tal? En Soacha. En Soacha. Bueno, usted dice 20 años 20, ¿no? Dijimos 26. de verdad todo 26 y en Suacha como tal 10 años. 10 años en Suacha, 26 a nivel nacional. Oiga, eso es una historia interesante. Niños de qué edades se vinculan, asisten allí a la fundación. Niños desde los 6 añitos hasta los 17. Resulta que el programa es financiado por Ministerio de Cultura ¿Sí? y va dirigido a atender familias víctimas del conflicto armado y familias vulnerables, las cuales por diferentes motivos no tienen los recursos necesarios para acceder a estos programas en la ciudad de Bogotá. Entonces eh, aquí en Soacha es, es gratuito, no tiene ningún costo. ¿Hacen algún filtro ustedes para verificar? de Porque usted sabe que también hay gente viva, ¿no? Que pues chévere poderle dar la posibilidad a todos los niños, pero aquí la prioridad son víctimas del conflicto. Sí, sí señor. Nosotros tenemos articulación con la unidad de víctimas. Ah, ya. Entonces ellos realizan un, un chequeo previo y un filtro para determinar si las familias cumplen con los requisitos para poder acceder al programa. Diego, usted dice formación musical gratuita para niños y niñas de Soacha. ¿En qué los forman concretamente? Nosotros tenemos un proceso propio que se llama instrumentación ORF, que es algo de iniciación musical. Sí. Digamos que le damos las bases a los niños para que ellos desde muy pequeños aprendan a tocar instrumentos de viento como son las flautas, percusión menor y lo que son las marimbas o las placas. Entonces conformamos un ensamble con 35 niños y eh, se trabaja lo que es la resiliencia a través de la música, se les trabaja también lo que es el trabajo en equipo, los niños desarrollan muchas habilidades, desarrollan la parte cognitiva, la parte sensitiva, la parte motriz. Eso quiere decir Diego que al momento que ustedes hacen como lo preguntaba el profesor hace un momento esos filtros a estas familias, ellos no tienen que tener o llevar algún conocimiento básico? ¿En cuanto a música? No, no tienen que tener ningún conocimiento básico, la fundación se encarga de brindarles todo el conocimiento y tenemos casos especiales donde hay niños y niñas que a través de los años se han quedado en batuta y tienen la posibilidad de acceder a un proceso sinfónico del cual sí tiene batuta pero en la ciudad de Bogotá. Tiene algún costo, pero digamos que los chicos pueden proyectarse como como un proyecto de vida si, sí, mire Miguel que yo iba a preguntar justamente eso que Diego nos, nos responde pero voy a hacerle una pregunta para complementar el tema, usted dice en la parte de iniciación, cierto, en diferentes instrumentos cuánto tiempo, usted dice niños de 6 a 17 años, digamos que si un niño entra a los 6 años escoge X instrumento, cuánto tiempo puede estar ahí, porque llega un punto en que tiene que seguir avanzando el proceso dura 3 años allá. pero hay posibilidad de que el niño Por su disciplina, por su por su constante desempeño Pueda llegar a un poquito más Depende también de las dinámicas de las familias Porque eh, nosotros en estos cuatro años que llevamos o cinco en Danubio Porque antes estábamos en Kazuka eh, Desafortunadamente los chicos eh, o las familias No apoyan mucho la los procesos de los chicos Hay niños que sí están muy encarrilados, se meten en el cuento Pero con el pasar de las semanas, los meses... Pierden el interés o llegan a otras, otras amistades y los se los convencen para que hagan otras cosas. Entonces, eh, inicialmente son tres años. Sí, es decir, ¿no hay una permanencia en el proceso? ¿Entran, salen? Hay una permanencia, pero no es como la esperaríamos. Ok. Sí, nosotros tenemos 140 cupos en ambas sedes y inicialmente se inscriben 160, 150. Ajá. Pero cuando terminamos el año continúan 100. 90. ¿Y cada cuánto abren esos cupos? Nosotros tenemos cupos abiertos todo durante todo el año. Pero usted dice 140, y digamos, si hay ahorita 130, entonces ahí serían 10, ¿sí? sí o sea, sí, el, el, el, el máximo son 140. Sí, sí señor. Pero siempre abran cupos, ¿no? Sí, porque aquí en Soacha las comunidades son muy fluctantes, entonces sí, a veces sí. se aparecen, desaparecen. Sí, sí fluctúan no se van, llegan sí. y se van, eso es muy común, ahí Miguel, también, aquí Soacha, ¿no? Ahí también se podría preguntar, Diego, en cuanto a la... Pues ya le decía usted a la inscripción mínima que se tiene en este caso pero hablemos ya de la parte de, de las personas que se encargan de enseñar ellos de dónde son eh, pues ya usted lo decía que es por parte del ministerio de cultura que es el apoyo de estas de estas convocatorias pero a los docentes quién les paga o cómo es el proceso o ese filtro también para ellos enseñar música en la batuta bueno eh, la fundación batuta tiene un sistema propio y tenemos docentes que son egresados o Hicieron parte del proceso de iniciación musical En el municipio de Soacha tenemos tres docentes Una profe de coro Que ya es contratada directamente por la Fundación Batuta Y tenemos dos profesores de iniciación musical El profesor Virgilio Giraldo Que lleva trabajando para la Fundación más de 10 años Y el profesor Samuel Jiménez El cual es un niño Batuta El niño creció en la, ciudad, en, el, en la localidad de Fontibón Inició todo su proceso de iniciación musical Y ahora es docente de Batuta que, que esa sería la apuesta, ¿no, Miguel? Ojalá ojalá olo, ojalá hubiera constancia y creo que hay también la posibilidad de crecer ahí dentro de la misma fundación. Oiga, Diego, yo le quiero preguntar, ¿y usted ahí qué? ¿Qué enseña? ¿Cuál es su fuerte? A ver, dígame. Eh, Mi labor es asistente administrativo. Yo hago ustedes todo. no mucho o sí? Poco, poco. Ayudo de vez en cuando a los chicos. Porque yo ya le iba a decir, bueno, ¿y dónde está el instrumento? no Aquí para compartir un poquito. Pero a usted es el que le toca entonces el trabajo duro, ¿no? Digamos que sí soy el que realiza esa, esa labor. Sí, oiga, y usted quiere, de todas formas, aunque no está ahí al frente de los niños enseñándoles con el instrumento, pero yo creo, Miguel, que uno siente una satisfacción grande en estos procesos, cuando uno ve sobre todo niños víctimas del conflicto y sobre todo los que aprovechan. Eh, me imagino, ¿no? Ustedes ahí también un poquito como la, la satisfacción del deber cumplido tratando de sacar adelante estos muchachos. Sí, ¿no? como decías, profe, inicialmente eh, lo que buscamos inicialmente es que el niño... No invierta el tiempo libre en actividades que no deben ser Sino que es algo muy bonito que es la música eh, Nosotros cuando empezamos el proceso de iniciando el año Llegan niños con diferentes problemáticas Bajonazos académicos Y es muy bonito cuando finalizamos el año Que llegan las familias contentos Diciéndonos, profe, qué rico que mi niño está bien Está juicioso, mejoró académicamente Mejoró sí. las relaciones familiares Las relaciones también con sus compañeritos Entonces es una labor que le impacta a uno en la vida mucho Ahí en ese caso, Diego, entonces le pregunto de acuerdo a lo que acaba de mencionar, ¿ustedes al momento de hacer estas estas convocatorias, ustedes se dirigen a las comunidades o ellos los buscan a ustedes o cómo es el proceso para inscripción? De todos los niños Sí, nosotros nos dirigimos inicialmente eh, a las instituciones educativas, que es donde se encuentran la mayoría de los niños en el municipio. Vamos a terminar organizaciones sociales, vamos a conjuntos residenciales, nosotros somos los que los buscamos. Ya una vez acentrados en un lugar y eh, empezamos un proceso de convocatoria y de algún modo las familias se van portando el voz a voz y les van contando, oye mira hay un programa de música y ellos mismos se encargan de... De traerlos Y mire Miguel que los resultados de justamente lo que vimos el pasado 15 de octubre en el Teatro SUA En ese concierto que me imagino que tiene que ver y obedece a lo que aprenden los muchachos, los niños y las niñas dentro de ese proceso Cuéntenos Diego sobre ese evento del 15 de octubre en el Teatro SUA, en qué consistió, qué fue lo que se presentó Bueno, este se llamaba Encuentro Musical Música para la Reconciliación En el cual se escogieron 35 niños de compartir y 35 niños de, del Danubio que fueron los más destacados, eh, y también se invitó a un grupo musical de Fusagasugá, en Fusagasugá también Batuta tiene una sede eh, musical, porque Batuta tiene presencia en todos los departamentos, tienes alrededor de 140 sedes musicales, entonces era un encuentro del departamento de Cundinamarca, en donde cada gr eh, grupo hizo intervenciones musicales, entonces se trataron, Géneros como el folclor colombiano Flor color latinoamericano Música alternativa Y también la parte coral Sí, en Soacha se presentaron 60, ¿no? Fueron 110 Pero digo, de los de Soacha como tal De los se, de Soacha, Que sí. eran 30 y 30, ¿sí? Sí, señor, 35 y 35 a 70, ok, perfecto, listo mm, Me imagino ¿Que los escogen para un concierto de los que van más avanzaditos? Sí, eh, digamos que los profesores tienen un, algo que se llama ensambles representativos, ¿Sí? entonces por cada ensamble que se tiene se escogen a los más destacados, a los más disciplinados y se les dice, bueno, tienes el premio y la oportunidad de participar en un evento donde te va a ver muchas personas, tu familia, tus profesores, entonces ellos se motivan, dicen, claro, no quiero perderme las clases, uh -huh. porque ellos vienen en contra jornada al colegio. Entonces fue una experiencia muy linda porque de, de, de donde yo vengo que es el Danubio, nunca habían estado ante un público tan grande, tuvimos alrededor de 450 asistentes, entonces se notaba nerviosismo, mirando para atrás, profe ya no quiero estar, faltando dos minutos para la intervención, entonces tocaba decirles tranquilo, calma, a veces toca también ponerse un poco serio y como bueno. Sé consciente que desde ya eres un músico Y tienes que comportarte como tal Entonces fue una experiencia muy linda Porque de compartir Ya los chicos llevan un proceso de más de dos años Y en Fusagasuga igual Entonces al momento de la intervención musical se nota un poco claro, ese, ese avance. El manejo que de público, pero me imagino que también ustedes deben de cierto modo no solamente trabajar la, la parte musical, sino también un poquito esa parte psicológica para que enfrenten y sean capaces de resolver esas situaciones, ¿no? Sí, los profesores tienen unas dinámicas muy chéveres y es, antes de empezar un concierto ellos ya los van como eh, ensayando, les van preparando, entonces les van diciendo compórtese... Tenemos eh, algunas muestras musicales con padres de familia para que ellos también, antes de tener este tipo de eventos, se muestren ante un público. Entonces, no es lo mismo estar con los papás, digamos, en el, en el su, lo, hogar de confort, pero de algún modo ya se van preparando, ya se van preparando. Y también quiero contarles que el 26 de, de, de noviembre, que es el Día Nacional de celebrar la Música, vamos a estar también en el municipio de Soacha, en el Teatro Suá, eh, haciendo una participación musical. Pues ahí está Miguel para que también eh, nos preparemos, no porque eh, a propósito de eso, por ejemplo, lo del concierto del, del 15, ¿puede asistir cualquier persona o eso reservado para los padres de familia, para digamos los que tienen que ver justamente con el proceso? Eh, no, es esa entrada libre, Abierto. nosotros pusimos carteles de invitación en la Casa de la Cultura, en el Teatro Suba, diferentes puntos estratégicos para que la comunidad asista y efectivamente asistiera. Eso es lo importante, ¿no, profe? Tener el apoyo de la comunidad y más que todo de las familias de estos niños que de alguna u otra manera se le se les está dando otra opción de vida y tiene que ver con la música y eso es bastante bastante interesante en un lugar tan marcado por el conflicto como lo es el municipio de Soacha. Sí, y, y chévere poder resaltar estos procesos, Miguel porque muchas veces no se visibilizan y solamente se queda como en el entorno ahí de los amigos, de los padres de familia, que chévere poder sacar a la luz pública un proceso que se está haciendo, yo por lo menos si lo confieso a Miguel, claro yo he escuchado mucho el tema de Batuta, pero no lo conocía exactamente como nos lo explica Diego a nivel nacional, que vienen recursos del ministerio, cuántas es hay en Soacha, en fin, que creo que eso es importante conocerlo, pues Diego, ahí creo que que está el tema, quisiéramos seguir hablando con usted, lo felicitamos de verdad por esa labor tan bonita que vienen haciendo con estos niños y niñas vulnerables, víctimas del conflicto, que vayan hasta las escuelas y los busquen, en fin, creo que eso no lo hace todo el mundo y lo que reitero, esos procesos hay que visibilizarlos. Digo, entonces se nos avecina qué? Me recuerda lo que lo que viene ahorita. El 26 de noviembre. 26? Es el, el, el último domingo del, de noviembre. Se realiza a nivel nacional eh Colombia celebra la música. ¿Sí? Y Batuta tiene participación en todos los departamentos de Colombia y aquí en el municipio de Soacha los dos centros musicales van a tener intervención musical en el teatro Suha. Muy bien, son las 9.15, Miguel. Eh, Diego, le agradezco mucho. De A verdad. usted, profe. Lo, lo felicito, Muchísimas ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Y para las familias que estén interesadas, no sé si puede dejar un número. Que claro que, sí, que sí, claro que sí. El número es 316-887-1375. Con mucho gusto se pueden comunicar. Familias que estén interesadas, que puedan cumplir con estos requisitos, las puertas de batuta siempre estarán abiertas. Eh, ¿Me lo repite el número? 316-887-1375. Bueno. Ahí està, muy bien.